frase, lo digo por experiencia propia, indica que lo que va a decir o ha dicho esa persona lo sabe debido a que ha atravesado algo similar. Por lo general, nos inclina a prestar algo de más atención al consejo que nos está dando. Esto es mucho más significativo en lo que tiene que ver con la crianza de hijos. Hoy, Haciendo un paréntesis en su serie actual y enfocado en el Día del Padre, el Dr. David Jeremiah enseña lo que la Biblia dice a los padres en cuanto a crear hijos. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de padre a padre. Saben. Abundan los libros sobre la crianza de los hijos. Lo que aconsejan va desde la sugerencia de imponerles una disciplina férrea hasta la descabellada idea de dejarlos que tomen sus propias decisiones desde el mismo momento en que nacen. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice mucho, en efecto, y en especial lo que Dios le dice a los padres. Lo dice precisamente como el título que he escogido para esta lección, de padre a padre. Criar hijos. Es una empresa llena de sorpresas. Abundan las alegrías e igualmente abundan los retos. Y no faltan aquí y allá los inevitables dolores de cabeza. A decir verdad, criar hijos no es nada sencillo. Necesitamos todo el consejo positivo que se nos pueda dar. En esta lección que empezamos hoy, consideraremos algunas de las lecciones y enseñanzas que nos da la palabra de Dios en cuanto a la crianza de los hijos. Hoy, Empezamos esta lección y luego, el día lunes, concluiremos nuestra consideración de este tema. Así que empecemos a considerar el tema de padre a padre. Génesis 25.5 Abra su Biblia a Génesis capítulo 25. Quiero leer solo un versículo de las Escrituras. Puede parecerle algo fuera de contexto y más bien extraño, pero siga con su vista en la Biblia mientras leo Génesis 25.5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. La revista Newsweek publicó una crónica en unos cuantos párrafos escuetos sobre el industrial de Alemania Occidental, Frederick Flick. Murió, según el relato, y dejó algo así como 1.500 millones de dólares en fortuna personal que había acumulado. Un imperio industrial que abarcaba todas o parte de unas 300 empresas y una reputación como quizá el más malhumorado y sagaz magnate que jamás operó en el mercado laboral de Alemania. Estaba dedicado por completo a su trabajo, lo que quedó ilustrado cuando su esposa murió en 1966. Él fue al funeral a las 3 de la tarde y volvió a su escritorio dos horas más tarde. Fue diferente a todo otro industrial de Alemania, en que él no hacía nada, simplemente organizaba las cosas. Podía siempre estar en el lugar preciso, en el momento preciso y organizar compañías y proyectos y lo consideraban que era algo así como el campeón del ajedrez del mercado de trabajo en Alemania. A su muerte dejó un imperio que generaba ventas anuales por monto de unos 6 mil millones de dólares. Pero a pesar de todo su enorme poder y riqueza, el viejo tenía una debilidad muy humana. No pudo controlar a su familia. para cuando se escribió aquel artículo, se vislumbraba una de las peleas familiares más increíbles entre los que eran parte de su familia y los que eran sus conocidos. Se preocupaban por la magnitud de esa pelea porque pensaban que iba a ser una batalla tan violenta que podría trastornar la economía de toda Alemania. El artículo decía que el hombre tenía una debilidad muy humana. No podía controlar a su familia. Parece extraño que un hombre... Que podía generar todo ese dinero y controlar todas esas compañías, fallara en la responsabilidad primaria que Dios le ha dado a todo hombre que es padre y que es controlar a su familia. Recuerdo que hace un tiempo, leyendo el Antiguo Testamento, llegué otra vez al pasaje que acabo de leerles, en el capítulo 25 del Libro de Génesis. Literalmente saltó de la página a mi experiencia y a mi corazón, y Abraham dio todo. todo cuanto tenía a Isaac. Estoy seguro de que lo que Abraham le dio a Isaac debe haber sido en aquellos días una fortuna comparable a la del hombre que acabo de mencionarles, porque Abraham era un hombre muy rico. También tengo la confianza al estudiar la vida de Abraham que le dio a Isaac mucho más que eso como herencia y legado. No puedo dejar de pensar al leer ese versículo que incluso... los que tal vez no tengamos fortunas para dejar como herencia, es cierto decir de nosotros que les daremos a nuestros hijos todo lo que tenemos. Nos damos nosotros mismos, les damos nuestro ejemplo, les damos la vida que hemos vivido delante de ellos, les damos lo que somos, y nos guste o no, nuestros hijos e hijas recibirán de nosotros una herencia de la clase de personas que hemos sido. Volví, motivado por ese versículo, a examinar la vida de Abraham. para hacerme yo la misma pregunta. ¿Qué fue lo que Abraham le dio a Isaac además de bienes monetarios? Es extraño y triste que al leer la Biblia se halle muy pocas buenas ilustraciones de una relación entre padre e hijo. Hallamos muchas indicaciones de padres que fallaron, tales como Elí y David, pero casi no hallamos casos que sean ejemplos rutilantes de la clase de padres que Dios espera que seamos. Pero aquí, tal vez... En la vida de Abraham hay un destello, un vislumbre de un hombre que compartió su propia vida con su hijo. Y simplemente como ilustración de ese principio, quiero decirle lo que nos dice el libro de Génesis en este relato. Abraham le dejó a su hijo, además de su enorme riqueza, dos cosas. En primer lugar, su ejemplo. Y en segundo lugar, su experiencia. Primero, Abraham le dejó a su hijo su ejemplo. Quiero ilustrar eso con algunos episodios de la vida de Abraham. Primero, Abraham le dejó a su hijo un ejemplo de convicción en lo que tiene que ver con el mundo. Ustedes recordarán el relato que se nos da en el capítulo 14 del libro de Génesis, y es cómo Lot, sobrino de Abraham, se metió en problemas después de que se mudó a vivir en una ciudad de pecado y fue llevado cautivo. Abraham lo oyó, formó su ejército y fue a liberar a Lot. Cuando había derrotado al enemigo, que había secuestrado a Lot y a su familia, leemos en el capítulo 14 una experiencia de lo más interesante que Dios le permitió tener a Abraham. Así que en Génesis 14, empezando en el versículo 21, leemos, «Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, «Dame las personas y toma para ti los bienes». Y respondió Abraham al rey de Sodoma, «He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra». que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Lo que sucede en esta ocasión, lo particular es esto. La victoria de Abraham sobre los reyes perversos también fue victoria para el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma estaba tratando de hacer que Abraham tomara parte del botín. Abraham reconoce que si recibe de aquel hombre los bienes que quería darle, aquel hombre bien podría decir que la gloria de las riquezas de Abraham se debía a él. Pero la gloria le pertenecía solo a Dios. Abraham dijo: No, no voy a hacer eso. No voy a comprometer mi testimonio delante de Dios y recibir de ti algo que me daría más riqueza, porque eso corrompería mi testimonio. Ahora, sé que esto no tiene nada que ver directamente con Isaac, pero también sé que fue parte de la herencia en que creció. La herencia de un padre que se interesaba más por el principio que por el dinero, que se interesaba más en las propiedades de Dios que en recibir riqueza. de un rey perverso. Así que Abraham le dejó a su hijo mediante su vida personal una convicción en lo que tiene que ver con el mundo. Pero al estudiar su vida también noto que le dejó a su hijo en segundo lugar un ejemplo de consideración en lo que tiene que ver con otras personas. Uno de los episodios más asombrosos en la vida de Abraham es el que nos relata en el capítulo 13 de Génesis Abraham y Lot habían salido de Egipto. Ambos se han enriquecido mucho. Un día los pastores de Lot se pelearon con los pastores de Abraham y se metieron en una controversia. Así que Abraham habla con Lot, que le hace notar que no había suficiente espacio para que los rebaños de ambos pastaran en ese lugar. Y le dice que deben separarse. Y Abraham que era el magnate de esa gran empresa y el que tenía todo el derecho a todo lo que había, aquel que literalmente había criado a su sobrino y lo había enriquecido al incluirlo en su empresa, Abraham habla con Lot en este punto de decisión y le dice, Lot, escoge lo que quieras. Toma la mejor tierra. Toma cualquier tierra que desees y yo tomaré la otra. Qué diferente a tantos de nosotros hoy. Abraham dejó que Lot tuviera la primera oportunidad y lo hizo por consideración. Abraham no era codicioso. Aunque era rico, no estaba agarrado todo lo que pudiera y permitió que lo tuviera la primera decisión y le dio su preferencia personal porque como ve, Abraham sabía que no iba a ser dejado atrás cuando dejara su caso en las manos de Dios. Y, por supuesto, los que hemos leído el relato sabemos que Lot recibió más de lo que él supuso, porque también corrompió su vida y su testimonio. Pero, por supuesto, Lo que vemos en la vida de este hombre, Abraham, es que era una persona magnánima y era la clase de persona que siempre está dispuesta a permitir que la otra persona pase primero y le transmitió eso a su hijo. Lo tercero que noto en cuanto al ejemplo en la vida de Abraham, al hacer un breve repaso de su experiencia, es que también le dejó Isaac un ejemplo de compasión en lo que tiene que ver con los pecadores. Después de que Lot había tomado la mejor tierra y se había separado de Abraham, se fue a vivir a Sodoma. La Biblia registra en el capítulo 18 de Génesis un encuentro de lo más inusual que Abraham tuvo con el ángel del Señor. Es el relato de un hombre que en realidad suplica por la vida de aquellos que lo habían maltratado. Abraham, como ustedes recordarán en el relato, regatea con Dios. Dice... ¿perdonarás la ciudad por este número de personas, o por este otro número, o este otro número? Y así sigue, pidiendo disculpas al Señor y dice, quizás se hallarán diez justos. Finalmente, Dios acuerda perdonar a Sodoma por la cifra que Abraham indica. Pero todo el punto del relato es cómo aquí tenemos la clase de hombre que Abraham es. Es un hombre lleno de compasión incluso por aquellos que lo habían maltratado. Y aquí lo vemos sirviendo de abogado, intercesor por aquellos que lo habían tratado mal y suplica al Señor por la vida de ellos. Según como yo lo veo, Abraham le dio a su hijo el ejemplo de compasión en lo que tiene que ver con los pecadores. Permítame mencionarle una cuarta viñeta de la vida de Abraham. Aquí vemos que Abraham dejó a Isaac un ejemplo de consagración en lo que tiene que ver con Dios. Uno de los capítulos cumbre en toda la Biblia es Génesis 22. Ahí, en ese hermoso pasaje de las Escrituras, vemos el encuentro entre Abraham y su hijo Isaac. Abraham, el padre, se ve atrapado en un dilema. Dios le había prometido que lo bendeciría por su hijo. Ahora el hijo se acerca a los 20 años y Dios viene un día a Abraham y le dice, "Abraham, toma tu hijo Tu único hijo, Isaac, y llévalo a aquella montaña y sacrifícalo ahí para mí. En la mente de Abraham hubo un conflicto y no sabía qué hacer. Por un lado, tenía la promesa de Dios en cuanto a su hijo. Por otro lado, tiene la orden de Dios en cuanto a sacrificar a su hijo. Pero Abraham, en obediencia al Señor, lleva a su hijo al monte. Y ustedes saben cómo Dios proveyó de manera maravillosa. En el momento cuando Abraham estaba a punto de clavar el cuchillo en el corazón de su hijo, Dios le habló. Y le dijo, detente. Y Dios proveyó el sacrificio. Isaac fue sacado del altar y desatado. El sacrificio que Dios proveyó fue ofrecido y ahí es donde acaba el relato en términos de lo que se nos dice. Así que mentalmente me he imaginado lo que sucedió cuando bajaban de la montaña. ¿Me permiten seguir mi pensamiento por un momento? Mientras bajan del monte y se dirigen a la llanura, Isaac se vuelve a su padre y le dice, papá, tú me amas, ¿verdad? Y Abraham le dice, Isaac, te amo. En realidad te amo. Papá, tú amas a Dios, ¿verdad? Y Abraham contesta, hijo, con certeza que lo amo. En realidad lo amo. Y entonces hay una pausa en la conversación y finalmente después de pensarlo por un momento Isaac le dice a Abraham, papá, tú amas a Dios más de lo que me amas a mí. ¿Verdad? Como ven, ese fue todo el propósito de esa experiencia. Y Abraham responde, hijo, amo a Dios más que a cualquier cosa o cualquier persona. Y continúan descendiendo del monte. Personalmente pienso que esa fue parte de la herencia que Abraham le dio a Isaac. Y eso es parte de lo que nos enseña esa frase de que Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía. ¿No es emocionante pensar en la posibilidad de darles a nuestros hijos el conocimiento de que amamos a Dios más que a cualquier cosa o cualquier persona? Con certeza la consagración de Abraham al Señor fue comunicada en esa gran experiencia. Estoy seguro de que algunas de las más grandes lecciones que enseñamos a nuestros hijos No las enseñamos en aquellas ocasiones estructuradas cuando les damos información. Hay un librito precioso escrito por John M. Drescher, titulado, Si empezara mi familia de nuevo. Su familia ya ha crecido y todos se han ido de casa. Y ahora toma asiento para escribir sus memorias y nos dice lo que haría si pudiera empezarlo todo de nuevo. Es muy interesante y conmovedor. En uno de los pasajes del libro hace un comentario y dice, Al enseñar a mi hijo la naturaleza y voluntad de Dios, procuraría compartirle mi vida todo el día. Usaría los escenarios informales y los sucesos inesperados, incluso más que lo formal y planeado. En lugar de debatir sobre teología abstracta o imponer reglas rígidas de adoración en familia, haría más al levantarme y al sentarme y mientras caminamos por el camino. Prestaría más atención a las cosas que mi hijo o hija nota y lo que le preocupa, y hallaría en esto una manera natural de hablar de la verdad espiritual. Todo eso está incluido en ese pasaje del Antiguo Testamento en que se nos instruye a los padres que debemos enseñar a nuestros hijos lo que Dios nos ha ordenado, que debemos hacerlo con toda diligencia y que debemos hablar con ellos, sea que estemos sentados en casa o cuando vamos por el camino y cuando nos acostamos y nos levantamos. Con razón, el doctor Howard Hendricks. En un gran mensaje sobre ese pasaje en Deuteronomio nos dice que la educación cristiana de nuestros hijos es cuestión del corazón tanto como cuestión del hogar. Y nos dice a todos los que somos padres que a fin de inculcar a nuestros hijos aquello a que nos hemos comprometido, debemos no solo saber el camino y debemos no solo mostrar el camino, sino que también debemos andar por el camino. Porque si no lo hacemos, los hijos no irán. nada de lo que decimos. Alguien ha escrito que cada vez que un padre da una buena instrucción y a la vez pone para sus hijos un mal ejemplo, bien puede ser considerado como alguien que les trae alimento en una mano y veneno en la otra, porque les alimenta con la verdad a la vez que les alimenta con la verdad. Los destruye con su ejemplo. Abraham le dejó a su hijo un ejemplo positivo. Ahora, Permítame pasar al segundo punto. Abraham le dejó a su hijo su experiencia. Abraham le dejó a su hijo Isaac cuando le dio todo lo que tenía, también la experiencia de su vida. Recuerdo que cuando estaba estudiando más hondo la vida de Abraham, hice algo que nunca había hecho antes. Hice dibujos en mi Biblia. Tengo una Biblia en particular en la cual me permito hacer anotaciones y cuando estaba estudiando la vida de Abraham empecé a notar que hay dos cosas que se asoman en su vida vez tras vez. Esas dos cosas son una carpa y un altar. Le presento el reto. Si tiene una Biblia en la que puede hacer dibujos o hacer anotaciones, lea la vida de Abraham, empezando como por el capítulo 12 de Génesis. Y cada vez que aparece una carpa o una tienda, dibuje una en el margen. Cada vez que se menciona un altar, dibuje uno en el margen. Y se sorprenderá. Las dos cosas que caracterizaron la vida de Abraham fueron una tienda y un altar. La tienda habla de su peregrinaje. Nunca se quedó mucho tiempo en un solo lugar. Siempre estaba mudándose. Siempre estaba desarmando su campamento o estableciendo su campamento en alguna parte. El altar habla de su relación personal con Dios, porque es el punto focal de la adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Así que, Cada vez que vemos el altar, vemos a Abraham adorando. No pude dejar de pensar que en realidad es un cuadro de la vida cristiana, una tienda y un altar. El mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. No soy ninguna otra cosa aquí que un peregrino y extranjero, según la palabra de Dios. Y una carpa o tienda dice eso. Pero también debo estar en comunión con el Señor por experiencia. Y un altar dice eso. No sé todo en cuanto a Abraham e Isaac, pero sí sé que cada vez que Abraham levantaba un altar, Isaac estaba ahí. Y vio en su padre un hombre que amaba a Dios y que tenía una experiencia con Dios cada día de su vida y comunicó a su hijo esa experiencia. Ahora, al considerar a Abraham y vernos a nosotros mismos, hay una verdad obvia que no podemos evitar. Y es que lo que Abraham le dejó a su hijo Isaac Fue cuantificado en el tiempo que él pasaba con su hijo. Todos estos ejemplos, todas esas experiencias, requerían una cosa básica. Y es que la vida de Abraham y la de Isaac convergieran en algún lugar, se tocaran la una con la otra, y que Abraham interviniera en la vida de su hijo. Había algo en la química entre padre e hijo. Uno de los pensamientos felices de mis días de infancia y juventud es el recuerdo del respaldo consistente de mi madre en mis actividades escolares. Sea que se tratara de un partido de baloncesto o una carrera en una pista o algún drama, mi madre y mi padre, pero especialmente mi madre, rara vez se perdían algo en lo que yo participara. Recuerdo vívidamente salir a la cancha de baloncesto y mientras estábamos en calentamiento, mis ojos examinaban a la multitud hasta hallarla. ¡Ah, qué estímulo saber que ella estaba ahí! Y por lo general, antes de que se acabara el partido, también la huía. Era la que más gritaba a mi favor. Y de una manera muy especial, mi papá también participó mucho en mi vida. Resulta casi increíble para mí, al documentar todo esto en mi propio pensamiento. Pero mi padre pronunció el discurso de graduación cuando me gradué del bachillerato. Me entregó mi título cuando me gradué de la universidad. Él nos declaró a Dana y a mí, esposo y esposa. Tomó parte en la capilla en el último año en el seminario y predicó en mi sermón de ordenación. No sé cuánto significó eso para él, pero significó mucho para mí. Ahora bien, por supuesto, sé que tuve unas cuantas oportunidades únicas como hijo de un dirigente cristiano, pero sí sé algo. Lo que sé es esto. que mi padre y mi madre habrían estado presentes en todos esos eventos, incluso si no hubieran participado. Una cosa que he aprendido como padre es esto. Hay otros que pueden dar consejos. Hay otros que pueden tomar decisiones en la iglesia. Hay otros que pueden enseñar. Y otros que pueden predicar. Pero hay solo un hombre en todo el mundo que puede ser padre para mi hijo, y será mejor que lo sea. Hablando de modo general... Al ver a la familia actual, han habido días en los que la participación de parte de los padres ha declinado. Madres que trabajan y padres ausentes han contribuido a una nueva generación que ha sido dejada a criarse por su cuenta. No hace mucho, Philip Woolley hizo un estudio sobre esto y dice que el hombre promedio pasa como 40 horas a la semana en su trabajo. Si se concede otras 15 horas para ir y venir del trabajo, almorzar, sobre tiempo, entonces se para 56 horas. Más 8 horas cada noche para dormir, eso suma 111 horas, dejando a papá 57 horas en que puede hallar tiempo para ser padre para sus hijos. Ahora bien, ¿cuántas de esas horas en realidad pasa el padre promedio con sus hijos? Un grupo de adolescentes de 13 y 14 años Llevó anotaciones precisas por un periodo de dos semanas. El tiempo promedio que padre e hijo tuvieron tiempo juntos, los dos solos, por todas las dos semanas, fue de siete y medio minutos. El éxito en el trabajo y logros profesionales tiene lugar a costo de la familia. Leí de una niña que una vez dijo, «Mamá, si la cigüeña trae a los nenes y Santa Claus nos trae los regalos, Y el Señor nos da nuestro pan cotidiano. Y el tío Sam, nuestro seguro social. ¿Para qué tenemos a papá? Y la escritora Ella Masters observa que el hombre ya no es el rey en su palacio. Ha habido una revolución en el palacio y el padre ha emergido como el bufón. El antropólogo Anthony Montagné escribe, hoy, en tanto que el jefe titular de la familia todavía es el padre, todos saben que no es otra cosa que el presidente Si acaso, del comité de diversión. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que nos impide a los que somos padres? Y yo estoy incluido en ese conflicto porque quiero que sepan que es el conflicto número uno para todos los hombres que servimos al Señor. ¿Qué hay de todos detrás de todo eso? Bien, no puedo darle todas las respuestas. Solo puedo decirle lo que sé. quien es padre o madre puede comprender las alegrías tanto como los retos y desafíos que representa criar hijos y eso es verdad sea cual sea la edad de estos hijos bien sean hijos todavía pequeños en casa o ya adultos y tal vez padres o madres a la vez en esto el supremo ejemplo desde luego es nuestro padre celestial que dio a su hijo unigénito por nosotros hoy es viernes Y quiero repetir lo que digo aquí y allá los viernes. Momento decisivo no pretende ser ni es sustituto de su iglesia local. Momento decisivo le acompaña de lunes a viernes, pero el día domingo es el día del Señor y usted debe estar presente ya a tiempo en su propia iglesia local. No solo usted recibirá bendiciones y enseñanzas útiles al asistir a su iglesia local, sino que su propia presencia será un estímulo y una bendición para su pastor y para los demás miembros de su iglesia. De modo que desde ya... Prepárese para asistir a las reuniones de su iglesia local. Volveremos el lunes para terminar esta lección. Espero que pueda acompañarnos en la conclusión de este mensaje. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.